Más un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado otro Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres La semilla. ¿Por qué envejeces? ¿Por qué tu piel se va arrugando? El paso del tiempo, una broma te salvó Borrador mágico para borrar todos los errores cometidos. ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo?